La mejor ayuda se la entrega Ortopedia Talca. Artículos médicos y ortopédicos, accesorios, tobilleras, medias, fajas, cuellos, bastones, sillas de ruedas, b a ñ o s portátiles y más. También encontrará colchones y cojines anti-escaras. Ortopedia Talca. Contacto al 71-2619956. Correo electrónico talcaortopedia.com. g m a i l Ortopedia Talca. En su nueva dirección. Galería Terminal Turbus Talca.